Eh, vamos a hablar un ratito con José Giacove, que es el gerente general del SEMPRE. José, buen día. Mauro, de Radio Kermest, te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Buen día, la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Todo bien. Bueno, eh, range, tratando de terminar. Tratando de terminar de más o menos de la mejor manera, pero hay noticias que la verdad que no son tan buenas. Hay un balance, se dio un balance positivo en el 2023, pero el 2024... No viene más o menos con esa onda, ¿no? Sí, a ver, un poco para, para hacer un poquito de historia de sí. cómo vienen los últimos ejercicios de la obra social. Nosotros los últimos, a partir del 2018-2019, logramos equilibrar los balances de la obra social. Este, tuvimos cuatro periodos, 2019 hasta el 2022, inclusive, con resultado operativo positivo. Cuando hablo el resultado operativo, me refiero al resultado positivo que surge de los ingresos eh, naturales o genuinos que tiene la obra social, que son los aportes y contribuciones de los afiliados, con respecto al gasto que tiene la obra social, de los cuales el grueso va a prestaciones, cuando hablo de prestaciones, sobre todo no medicamentos, honorarios, gastos sanatoriales, derivaciones, traslados. Bien. Eh, y después eh, existe lo que es, lo que nosotros hemos ido logrando a través de estos años, es tener una pequeña reserva de inversiones, y con los, lógicamente con los intereses que esas reservas van generando y las colocaciones financieras que hemos ido logrando, revertíamos esos resultados, como por ejemplo el del 2023, y logramos tener un resultado positivo. lo 2023 desde el punto de vista del, de, del resultado operativo fue deficitario, nosotros cerramos con 670 millones negativo, uh -huh. que logramos revertirlo con esa, esas inversiones financieras que veníamos acumulando acumulando de años, de años anteriores. Eso es más o menos como llegamos a fines del año 2023, que nosotros en principio aspirábamos a poder cerrar un resultado operativo positivo, no terminó siendo así, porque ya el impacto de la devolución de agosto nos afectó y lógicamente el impacto de la devaluación de diciembre fue el que generó totalmente este un, un, un cambio rotundo en, en la situación económica y financiera de la obra social. Sí. Eh, y arrancamos un 2024... Con, con ese mismo panorama, digamos. O sea, yo por ahí hago algunas comparaciones como para más o menos ubicar dónde estábamos el año pasado y dónde estamos ahora. Nosotros el año pasado aproximadamente del gasto prestacional, el 36% promedio se iba en medicamentos, y hoy estamos en el orden del 51% promedio en medicamento O sea, la mitad eh, se va en medicamentos. La mitad se va en medicamentos, y esto tiene que ver... Más allá de que todos los años se va incorporando nueva medicación por, por, por nuevos tratamientos, cada vez hay más, más investigación y es un gasto creciente por sí, haya o no haya devaluaciones, haya o no haya inflación, siempre es creciente por la tecnología. Cuando hablamos de tecnología no hablamos solamente de equipamiento, sino le llamamos tecnología también a la nueva medicación que aparece, pero en este caso puntualmente el desfasaje está generado por el precio de los medicamentos que no ha tenido ningún tipo de techo, en donde los precios han crecido hasta de 440 hasta 450% promedio en un periodo interanual. Claro, cuando los sueldos Algunos aumentaron ingresos, ciento y pico, no llega a 110. 100, claro, exactamente, no llega al, al 110%, entonces este cuando uno analiza lo que gastábamos el año pasado sobre fines del año en noviembre, octubre del año pasado andábamos alrededor de los 900 millones de pesos en medicamento y este año estamos cerrando octubre, noviembre más o menos con un promedio de 4.800, 4.700 millones promedio por mes de gasto en medicamentos. Prácticamente se quintuplicó el gasto en medicamentos, es muy difícil que, que, lógicamente, que eso pueda generar algún tipo de, de equilibrio económico y financiero. Y, y para que la gente más o menos entienda, José, digo, estamos hablando con el gerente general del SEMPRE, José Giacobbe, eh, cuando ustedes dicen, de, de, tienen los números que los medicamentos aumentaron un 500%, pero la provincia tuvo que seguir comprando, ¿compró la misma cantidad, compró menos, compró otras marcas, compró genéricos, digamos, como para que se entienda que no, la provincia nosotros... tiene que seguir invirtiendo en eso? A ver, hasta ahora se ha logrado sostener la calidad y la cobertura prestacional. Este es una decisión política que fue acompañada en parte con algún incremento de de porcentuales dos puntos porcentuales y un punto este, en la patronal y un punto en, en, el, en el personal. digamos esto, También los empleados han acompañado con un punto que ponen de sus aportes, uh -huh. pero esto no logra re revertir la situación. Al día de hoy todavía no logra revertir la situación. A pesar de eso hemos buscado alternativas, nos hemos financiado con con y con proveedores externos, pero esto es todo financiero, todas las medidas que hemos tomado hasta ahora son medidas financieras. Y lógicamente que si hay que tomar medidas que sean económicas, este, en algún caso puede llegar a impactar en, en la cobertura prestacional. Uh -huh. Esto es una decisión más que la toma que la toma el directorio del instituto, este logramos cerrar este año en, en condiciones complejas, pero lo, logramos cerrarlo cumpliendo con las obligaciones que teníamos, no dejando a ningún afiliado este, sin sin la medicación, dando las coberturas que hay que dar en todas las patologías como teníamos este, normalmente. No pudimos actualizar el monto fijo en el formulario terapéutico, hay una parte que, que se cubre los medicamentos por monto fijo, que en los últimos años, lo que incluso el año pasado, hubo mucha inflación y a principios de este año habíamos logrado actualizar. Ese valor para acompañar, digamos, a los afiliados en la cobertura no se pudo actualizar durante lo que restó del transcurso de este año, lógicamente por cuestiones de... No hay no hay fondos para poder actualizar eso. Uh -huh. eh, y veremos cómo cómo no, nos eh, nos espera este 2025. La verdad que las expectativas no son buenas para, para nosotros que estamos en el ámbito de salud. Y siguiendo un poco el panorama este de, reitero, de que hay algunas variables dentro del gasto en salud, que nos han generado un desfasaje que es muy difícil este, de revertirlo, ¿no? Eh, y recién hablabas recién, eh, José, del gasto de la inversión en medicamentos, pero toda la cuestión de los laboratorios, que es un tema, un, un temón para cualquier persona, sobre todo adultos mayores que necesitan hacerse estudios, y que esos estudios cuestan mucho más y que la obra social cubre mucho menos. Eh, ¿Cuál es el cuál es la inversión que pueden hacer desde la provincia para que a la gente no se le note tanto en el bolsillo tener que hacerse estudios, hacerse laboratorios, hacerse placas o hacerse cualquier otro estudio un poco más complejo? A ver, lo, lo, lo que hay, entiendo, me, me, me refería a análisis clínico. Y claro, entre otras estudio, cosas, sí. Claro. En eso no se ha tocado la el, no ha cambiado la cobertura ni eso, tiene el mismo porcentaje de cobertura que teníamos este, en el 2023. Bien. Eh, eh, eso tiene que ver con cada vez que se actualiza el valor de la prestación, eso está atado un poco a la paritaria nuestra, y a negociaciones con los prestadores, lógicamente. También acá ha habido este, muchas charlas con los con los prestadores como para tratar de que puedan sostener todas las prestaciones con los actualizaciones que nosotros tenemos a través de la paritaria de salarial, digamos, que en definitiva es el recurso genuino que tiene la obra social, eh, pero no se han tocado esos porcentajes de cobertura, ¿sí? este, en el caso puntual de análisis clínicos, eh, de imágenes y demás, no se han tocado la, la cobertura, tiene el mismo porcentaje de cobertura que tenía el 2023. Bien. Claramente, cuando los salarios por ahí este, no, no han acompañado la inflación y demás, lógicamente que el, el afiliado a la hora que tiene que ir a pagar un conseguro de eso, seguramente hoy se le hace más difícil que el año pasado. Bien, ahí nos están llegando algunos mensajes y te lo traslado y tiene que ver con el precio del bono que tiene que pagar un afiliado o una afiliada cuando va a un, al médico. Ahora cuesta 4.000 pesos. El, el bono consulta pasó a costar 4.000 pesos, Bien. también es algo que se conversó bastante en el directorio, había que... Había una, un reclamo bastante fuerte del sector de, lo, de los prestadores de mejorar el valor de la consulta. La obra social no tenía no podía afrontar en su totalidad ese incremento y bueno, en parte lo absorbe a través del coseguro del afiliado. Bien. Eso se hacía normalmente, se hacía una actualización a, medio acordando la paritaria y los últimos y los últimos incrementos salariales, tratábamos de de que no se incremente en términos porcentuales más el coseguro de lo que habían recibido de de salario, claro. pero bueno, en el último momento eso no se pudo sostener lamentablemente. Bien, y te completo el mensaje porque aparte de eso pregunta eh, la oyente eh, que cuando tiene que pagar ese ese coseguro o eso ese bono de 4000 pesos, en algunos casos algunos médicos cobran plus. Ese plus que es un tema recurrente en muchos en, en muchos profesionales. La obra social puede hacer algo para que el afiliado o la afiliada sí. tenga una este, una seguridad de que no se lo tienen que cobrar. Digo porque muchas veces sí. el, el, el es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y es muy bueno que lo pueda aclarar públicamente porque bien. nosotros tenemos un, la posibilidad de que a través de una le llamamos nosotros declaración jurada que hace el afiliado. Sí. Eh, sin necesidad de que esté ni siquiera la factura presentada, así con una declaración jurada lo único que necesitamos es que esa declaración jurada esté firmada y certificada la firma ante alguna de las delegaciones de dependencia del Instituto o del SEMPRE. Uh -huh. Con esa declaración jurada nosotros eh, iniciamos una medida que en realidad lo que hacemos es eh, aplicar una, una multa eh, puntual al prestador por ese cobro indebido, y además le reintegramos al afiliado el, el pago no correspondido, digamos, este plus indebido se lo se lo reintegramos al afiliado. Hemos tenido presentaciones en el último tiempo, porque esto surgió sobre todo este año, se ha empezado a ver con con, con más con más fluidez, digamos. Hemos tenido casos, pero lo hemos ido abordando de esa forma. Y, y bueno, es una forma de acompañar al afiliado también y de que el afiliado se vea protegido y por otro lado sancionar al prestador que incumple en definitiva... a obligación que tiene desde el punto de vista contractual con la obra social. Claro, porque es eh, ese profesional con eso que paga el afiliado ya está co cobrando parte de lo que lo que es su trabajo. No debería cobrar un plus por eso. Exacto. No debería cobrar un plus por fuera de eso. Bien. Eh no no un plus por eso. Bien, no pues, sé eso si Eso cualquier cosa para para hacer esa declaración jurada, si entran a la página web del instituto o se comunican por las vías de comunicación que tiene que tiene siempre van a poder este, ser asesorados como hacer esa declaración plural eh, ya hace tiempo que, que en el siempre eh, ya no va las no van las personas personalmente digamos como antes veíamos haciendo colgo en la en la, este, en la espera o en la sala de espera ahora se hace todo vía online ¿no? o la gran mayoría de los trámites Sí, a ver la pandemia este trajo así como trajo muchas cosas negativas del punto de vista de salud, desde el punto de vista de, de bueno, del encierro y de tantas cosas que trajo la pandemia, trajo algunas cuestiones que agilizaron un poco o, o, o apuraron algunos procesos que tienen que ver con, con la digitalización o con la virtualización de determinados trámites. Nosotros si bien ya veníamos con un proceso de, de validación de las prestaciones en el propio prestador, donde el afiliado antes tenía que venir a hacer trámites acá o tenía que venir a pagar con conciburos al central, o tenía que ir a buscar la consulta, por ejemplo, a una farmacia, ir y comprar la consulta primero y después trasladarse al prestador. Todo eso generaba un, este, un una movilidad que tenía que ser el, el, el afiliado, una molestia para el afiliado que tenía que moverse, hacer distintos trámites para acceder a la prestación. Bueno, nosotros lo que apuntamos es con, con esa validación en línea es a darle mayor accesibilidad y simplificar el trámite para el afiliado. Todavía nos queda una parte, que es la receta electrónica, que es el paso siguiente que tenemos previsto para este 2025. Eh, pero bueno, eso también trajo aparejado post pandemia la, la atención virtual de los trámites. la afiliado, como todo, una vez que se acostumbra a este cambio, lógicamente le permite que no tenga que venir, no tenga que hacer cola, no tenga que estar esperando que sacar un número y estar esperando que que, que sea atendido, digamos, presenta el trámite y después eso lógicamente hemos tenido que armar una rejeñería interna porque el trabajo dice que era más presencial, ahora es, es todo internamente, a través de la red a través de WhatsApp, a través de mail, a través de teléfono. Eh, y bueno, es algo que creo que en términos generales la, la sociedad y la afiliado lo ha tomado como, como un beneficio, como una ventaja, como un servicio que en definitiva le permite... Este, no perder tiempos en hacer un trámite que tiene que ser lo más simple posible. Bien. Eh, eh, bueno, estamos en un momento en el país de desregulación de todo, eh, de todos los servicios que puedas imaginar, que digamos no es nada nuevo, que se han desregulado un montón de servicios, sobre todo los servicios que prestaba antes el Estado eficientemente, en otros casos no tanto, Pero ahora está la onda de desregular. No sé si has visto en los últimos días un informe a nivel nacional de la desregulación en la prestación de los servicios de odontología que se hacen en todo el país y que lo que determinó esto es que muchas de las personas que antes se hacían trabajos de odontología dejen de hacerlos o caigan en la, este, en la salud pública. Que muchos eh, prestadores privados no puedan hacerlo por los altos costos. Eh, ¿Cómo está el siempre con la cobertura de odontología en La Pampa? Y si es que están viendo que cada vez más gente se hace trabajo o intenta hacerse trabajos de odontología en salud pública y dejan de hacerlo en los privados. José. A ver, el tema de odontología es un tema, yo diría, que excede un poco a lo que pasa en, en el país. En el mundo, prácticamente, la odontología ha quedado casi afuera de los sistemas de seguridad. Mm. Lamentablemente es es así, ojalá no, no vayamos por ese camino, pero lamentablemente es así, uno cuando analice un poco lo que pasa en el mundo con odontología, es una de las primeras especialidades o prestaciones que van saliendo de lo que sería un sistema de seguridad social como el que tenemos las obras sociales. Mm -hmm. Eh, puntualmente acá en la provincia de La Pampa eh, lo que logramos eh, post pandemia es este, un sinceramiento de un nomenclador de prestaciones odontológicas que lógicamente lo hicimos con el mayor compromiso ambas partes tanto el ciclo odontológico como la obra social eh, y donde pusimos el recurso disponible posible digamos para acompañar en la mejor cobertura que se podía brindar a, a la FIADO. Esto igualmente yo creo que no, no sé si alcanza a cubrir las expectativas ni los costos que puede tener la odontología. Reitero, también es una especialidad que permanentemente crece en complejidad. Va a ser muy difícil que los sistemas de seguridad puedan seguir acompañando a futuro. Este, esto ya es una apreciación más personal, uh -huh. no porque esté escrito en algún lado, pero uno va viendo un poco cómo es la tendencia. Por otro lado, no se logra visualizar esto de que eh, gran parte de lo que financia el sistema privado de los prestadores, llámese odontología o lo que fuera, proviene de la seguridad social, proviene de las obras sociales, proviene de las prepagas, proviene del PAMI, eh, proviene de, bueno, de, de todos los todas las operaciones provinciales, lógicamente, de todos los que a través de un aporte o a través de una cuota pagan un seguro o tienen, eh, como en este caso, una obra social y pueden acceder a una prestación a través de ese sistema. Ajá. Uh -huh. Eh, esto en algún momento no sé si se va a poder sostener eh, en, en determinadas prestaciones, reitero eh, en, de, en determinadas prestaciones va a ser difícil que, que por ahí a futuro se pueda sostener porque lógicamente es tan creciente los costos la tecnología y todo lo que se va implementando que yo no sé si el incremento de los salarios en definitiva es el aporte que sostiene a la, a la seguridad social va a poder acompañar a todo ese incremento esta es la realidad digamos eh, hoy nosotros seguimos teniendo este, cobertura en, en, en ontología obviamente la cobertura es similar a otras provincias, yo diría incluso mejor que en otras provincias, uh -huh. pero no es tal vez la misma que se tiene en otro tipo de, de prestaciones Bien, perfecto, eh, José eh, si quedó algo por decir o por informar eh, nos quedamos con esto de que el 2025 va a ser el año de las recetas electrónicas, esa es la idea Sí, es, esa es la parte, llamémosle positiva, eh, después del punto económico financiero eh, esperemos que el 2025 se pueda revertir la situación, va a arrancar compleja, terminamos un año difícil desde el punto de vista tanto económico como financiero, eh, con un déficit que, que, que va a ser muy significativo cuando cerremos el número en diciembre. Eh, pero bueno, este desde el punto de vista de lo que de lo que consideramos positivo y uno de los objetivos que tenemos priorizando para este 2025, la receta electrónica siempre apostando a mejorar el servicio para para los afiliados dentro de las posibilidades lógicamente. Bien, José Jacobe gerente general del Sempre, gracias por tu tiempo con Kermés y felices fiestas para estos días. Eh, seguramente vamos a estar hablando durante el 2025. Como uno bueno, felices fiestas también para ustedes y para toda la audiencia. Un abrazo. Grande. Hasta luego. José Giacobbe, entre otras cosas, dijo que los medicamentos subieron casi 500% y los sueldos nada más que 104. Se espera que el año que viene se revierta esta situación de déficit financiero que tiene la obra social de los trabajadores estatales.